Charlas en la parrilla. Conducido por un grupo de amigos que replican los debates de la sociedad argentina. Hmm, ¿no será mucho? Esperate todos los jueves de 20 a 22, por FM 104.7, Radio Flecha de Oro. Soon I'll look the name of va muy bien -el. qué tal cómo le va muy pero muy buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de charlas en la parrilla hoy aquí por radio FM flecha de 104.7 en nuestro programa número 13. ¡Opa, qué numerito, eh. Le presento ya al primero de los integrantes del charlas en la parrilla a mi derecha, como siempre, el doctor Marcelo Suárez. Buenas noches, Carlos. Vamos a ver cómo nos va con el programa número 13. Vamos a ver cómo va con el 13. Estoy pensando en algún 13, jugador 13. Habría que pensar, por ejemplo, en el Mundial 78 que tenía la 13, pero no me acuerdo. Lo ¿Pastorini? presentamos a Marcelo Pastorini. Sí, buenas tardes. Ojalá tengamos un lindo programa y, y, y bueno... Yo usé la 13 muchísimas veces. Ajá, ¿cómo le fue con la 13? Perfecto. una O sea, dentro de lo que fue mi que te... mi corta carrera y... ¿Vos de la 13 que te fue bárbaro? Sí, ¿por qué no? Está bien. No, está, bien. Está, bien está bien. ¿Vos está sí bien. que te fue bárbaro la 13? Sí, está no bien. tengo, no, nunca tuve ese tema con... con Y eso que en el fútbol, por ejemplo, son hay muchas cábalas, muchas cábalas, muchas... Pero bueno, en definitiva yo no nunca creí en esas cosas Nunca no creí bueno. No, yo tampoco creo ¿vos creés? A veces No, yo digo, al tipo lo, lo operaron 77 veces la y rodilla no, no la captó, Y ahora me entero no de que con la 13 Está bien, cuando me rompí la rodilla yo tenía la 5 Entonces bueno, en me rompí la, la rodilla robado. eh Pero ya habías usado la 13 ¿Conociste no, algún jugador que no haya querido ponerse la 13? No, no conozco la, Lo que sí, como anécdota les voy a contar algo, por ejemplo Eh, yo una vez me negué a ponerme un número de camiseta Ahora, lo vamos a, ahora me lo vas a decir, pero Oye. primero ¿Dónde nos escuchan, Suárez? Nos escuchan en charlas en la parrilla, por Facebook o eh, www.flechadoro.com.ar. .flecha y ya lo saludamos desde Chacabuco directamente, el antimufa Sí, total, el hombre de la suerte Todo no ¿cómo andan, Chacabuco? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo va, Marcelo? Pastor bien, habla y... un poquito más fuerte, la virucho Ahí estoy hablando fuerte, ¿cómo va? Bárbaro Espectacular, ¿qué tenés para el trece vos? El trece, bueno, fue una está jugando con el trece en la selección Muy bien Ajá, ahí está, eh, ahí está y el, y el y un, jugador, ¿eh? un jugador que pidió la trece en el Real Madrid Nada ¿Usted se considera un hombre de suerte, no le? Sí, digamos que sí, sí ¿Le tiene miedo al martes trece, a ese tipo de cosas, o no? No, no, no, no Yo Nunca, nunca. Con el tema del cese a, a mí no me, no me trae problema. De te si parece, pasar abajo una para el archivo, pero no tengo problema. ¿Usted quiere saber qué vamos a comer esta noche? No lees, porque yo tengo ganas de decirlo. ¿eh? Dígalo, a ver si zafamos de la papita ah, esa. Que hay hay don. parrilla, por supuesto. Bueno, lo diga Pastorini. Matambrito de cerdo con tortillo al español Oh, Escuchame una wey. cosa, Narigón Vamos ya a no, ir por no, partes Para, pará, no le. Primero lo primero Escúchame. Sí, Pasó otra no. semana más El Lechón no apareció Lo tenés no, secuestrado. ¿Qué es lo que pasa? No, no, yo te lo mandé ¿Vos lo recibiste? ¿Qué, qué? ¿Yo te lo mandé? ¿Vos lo recibiste o no lo querés compartir? N no te hagas el pelotudo <ríe> pelo. no, pelo. no, no, no te, en pelo. te <ríe> hagas el gil No te hagas el gil Porque te va a empezar a correr los intereses Te aviso bueno bueno eh, pero por ejemplo vos tenés cuántos cuántos ahora, ya empezó a, a tartamudear o sea que no, no sabés cómo medio cerdo y está medio bajo está, ¿Qué está, le está, pasa está, está, le está con las manos libres y no no no lo que pasa es que acá ¿Qué pasa Quieres es del tema de las papas es porque no no no venga con las papas hablemos del hecho ¿Qué me venís con las papas ahora Estoy es bueno, ¿sí? haciendo tortillas hace ¿sí? como días. No, el otro día no, te la negamos. No, me la, la negaron. La quise hacer y me dijeron que no, que iba a ser mucho trabajo. Ya lo tengo listo. Bueno, vamos a ver, no sé. Yo quiero saber... ¿Qué pasó con ahí? el Nos señor Lechón? Loco. Basta de bueno. Está en camino. ¿Está en camino? No sé, no lo hay manda? un tipo caminando. caminando. El lo trae. El hombre va caminando. Muy bien. Bueno, arrancamos, Carlos. Bueno, arrancamos con esto de la, de la yeta y de la mufa, de la mufa de la sí. mala suerte. Sí. Digo, ¿Vos tenés alguna historia para contar? Yo tengo, yo tengo varias, pero digo, y yo, yo tengo que decir, yo objetivamente, sí. ¿cómo se diría? Racionalmente, yo no creo, por supuesto, en ninguna de todas esas cosas, eh, ni, ni en las cábalas, ni en las mufas, ni en las yetas. Ahora me decís, ¿cómo actúo yo? Casi automáticamente, como si la creyera. Si hay una escalera Y no le paso por abajo Le paso no, por el costado yo... Porque totalmente da lo mismo Claro Pasar por afuera ¿Para qué voy a, a pasar Arriesgar, por abajo? Y claro. andar arriba. ¿Y un gato negro, por ejemplo? Y... No tanto No tanto No tanto porque no se me ha cruzado tan seguido que sí, claro. claro Pero se me ha cruzado A mí lo que me preocupa es la gente Viste, cuando dicen fulano es mufa Porque es medio cruel eso Es ¿no? cruel y estigmatiza de una manera Y discrimina se claro. Segrega porque Como diría el profe Que nos enseñó el profe Segrega Porque ¿no? por otra parte pueden hacer de una mala intención aunque pareciera que hay testimonios que avalan que hay gente que es negativa hay una película eh, argentina ¿no? este, de la época de antaño Getatore. bueno, es de una obra de teatro de Gregorio de la Ferrer que es claro. sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿no? me la, parece la que no la vimos de... en la escuela no sé si no la vimos en la escuela esa. ¿te suena ¿Sí? vos Claudio? Algo, A mí me hay una decir, película sí, de pero que pero pero Gétard, sé, con Osvaldo Terranova que trabaja Biondi en una también no sé si es sí, la misma sí, o es sí. otra de Biondi Porque hay otra que se llama Fulmine. Fulmine la de me parece. O fulmine el personaje. Porque hay muchas muchas acepciones para el mismo término, ¿no? Para la misma ejemplo, calificación. Eh, claro, por ejemplo, en Brasil se le dice pe frío, pie frío. A en, en España es.. Gosche, una palabra cortita, así. Se, algo así, se, mueve, Bufa, yeta, eh, En Italia también existe. Nosotros le hemos fabricado el de piedra, no sé por qué es piedra, será porque, claro. se porque pez y se. no sé. Sí. pero... Eh, en todas las sociedades ese es personaje... Hay, ar hay artistas que se han comido su mote y les ha costado... La carrera. La carrera, el laburo. Algunos de grande volvieron, claro, porque los contemporáneos ya no saben... ¿Quiénes dónde. son? Que, esa fama que tuvieron. Esa fama que tuvieron y los de antes por ahí. ¿Y qué ahí. vamos a hacer? ¿Lo vamos a enumerar? Y yo no sé si vale la pena. <risa> sí, pero, el pero... ¿no? vos lo querés ¿no? nombrar? Escúcheme. No, como si vos decís que no tenés problema, Pastolini. Vení y a lo vos, entonces ¿Conoces algún cantante artista? Ahora, si se te quema la tortilla, no, te hace chota no, no, no, no, va con la tortilla está, está, está revolviendo la tortilla Pero ahí viene, ¿Usted ¿Se anima a decir a algún artista? Qué sé yo, ¿no? de esta manera, ¿no? La verdad siempre me cayó... Hay una, un... hay una que está por ejemplo este, con el sinónimo del tiempo ¿Te estás hablando de Tormenta? Vos? Compartí sí, un ascensor no. con ella de 20 pisos No, no se cayó no. No, no le dijiste por favor pasó no le dijiste los dos solitos ¿sí? yo le pasaste la prueba yo ahí en la calle Solís y iba, sí. había un peluquero de artista iba a Capusotto, cuando se hacía el pelo que lo vamos a poner sí. cuando se hacía el pelo así de costado para sí, arriba la para todo por dos pesos por claro y, y, y la señora también subía al ascensor Eh, el no. otro cantante el masculino de la misma época juan juan Helio también juan ramón de Helio. Helio <risa> elio, elio roca ¿no? No, pero por ahí si los nombramos a todos se genera un efecto pero, ahí ya positivo ser, una de como los limbos viste que se mezcla sale un tornado infernal hay un, una orquesta de tango el ¿Qué? tuerto claro, el, no me acuerdo y a la vez Gracias. está el antibufa El que vos lo decís tres veces... Osvaldo, don Osvaldo. Y si puliese, puliese, puliese. Entonces... Es el antídoto. Publicic, publicic, hay que como dos 15 es el antídoto. Veces, que para, que como 15 es el antídoto. No sé si hay algún otro posible. ¿Vos crees en eso? No, pero por ejemplo por abajo de la carrera no me asusta. Pero el martes 13 yo me fijo a ver si puedo evitar eh, compromisos. Ah, mirá. Sí, eso sí. ¿Cuándo razón un día nos dejaste en, en Bandom 13, un martes? Un martes 13. Marte Estamos todos esperando, tino, parece Y Y bueno, viste, a lo mejor fue que no me quería arriesgar. ¿Vos no lees? Y yo, la verdad, no, lo mismo que Suárez, trato de, de, de, de, de viajar lo menos posible, pero si tengo que viajar, viajo. No, no, no es, pero trato de no viajar. Hay trato gente que de, se canta ¿crees, ¿Crees en las mufas, en la yeta, en la mala suerte? Eh, ¿Crees? Sí. ¿O...? o... O por las dudas la no la no, la no la no la digamos enfrentás? Por las dudas no las enfrento. Digamos que, que como que soy medio caguita en ese sentido. A mí sí lo que me da mucha pena la gente que, que se come ese mote porque le, le arruina la vida. Vos ah, en no, el pueblo claro. había un técnico Don José Baraca, Sí, y claro. Y después estaba Mundial um, 74. ¿no? Madaría Madariaga un cauto cantante. ¿no? Ah bueno. Sí. A mí me da pena la no, gente. No, no, no, esa, no, no, no, aunque todo más. siempre hay un tipo que te dice que se le cayó un foco ah. ese día. Bueno Yo te yo Puedes poder, contar vos, algo Pastorini Pero vos tenés alguna anécdota Antes dijiste que ibas a contar ¿De algo ¿De qué? No, no nada? yo te Estamos hablando de ¿Que que por te ¿Qué ¿Por qué no querías usar la camiseta? ¿Qué número? Pero, ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué camiseta bueno, era la que no querías usar? ¿Diste el anticipo y no lo Sí, si, casas, te, Sí Lo metiste bueno, a todos bueno, los bueno, cantores Y ahora no querés no era pero, la 13 No importa, eso. ¿cuál era? Era la número 10 ¿Por qué? por por por por una persona decente por vergüenza por vergüenza no una persona decente no, es de por, eso, por no, vergüenza no, es es, por Mufa, no voy a contar un poquito la historia de la alrededor es muy simpática Rápido, no rápida es fuimos a jugar a Santiago del Estero el, yo estaba jugando en la Nus Nacional B del eh, ¿qué, qué, qué año era era 91 y que ese año tuvimos la suerte de ascender y bueno, fuimos a Santiago del Estero a jugar y Miguel Ángel Russo me dice eh, da todo el, el, la alineación como iban y a mí me dijo y, y vos eh, Eh, vas con la 10 y le digo no Miguel yo con la 10 no juego que no jugabas de 10 no central. yo iba a jugar de número 5 no pero, pero él quería que yo use el número 10 le digo a quién te cree que vas a a quién le vas a, a el... vas a engañar <risa> <risa> no vas a engañar a nadie si todos saben que lo único que hago me, me pongo una media de cada color y me cago a patada <risa> entonces <risa> yo luchando contra Miguel Rojo tuve, tuve que jugar con la 10 es más te digo cacho es la única camiseta que todavía guardo Mira, vos, ¿y La tengo, la tengo guardada, así que la la podemos subastar si quieres No, ¿qué es lo que Si no regalame a mí no me interesa, la número 10, vos te ves que no lo usé nunca regalámela a mí tengo guardada, pero no la usé nunca más Bueno, regalándole a los mozos que no beben nunca más en tu vida una camiseta Tienes usaste vos? Que te tuya a tus amigos Tienes razón Todavía tengo y guardo una foto autografiada de Pastorino Yo tengo una camiseta de número 10 Yo tengo la foto Bueno, bueno no, yo eh, a contar, hay muchos mensajes. Eh, la Rigo, que yo tiene sospecha. una del Mirante Orozco, no el Nariño, sino de... el Egipto. El Egipto. No, Pero no bueno. eh, yo, sí. Escuché eh. que te iba a contar la historia de esa camiseta. Me la regaló a mí. La tuve en custodia yo. La número ¿Sí? 10 de la. La de la Nuz? La de la Nu. Y hace unos años vos me dijiste, yo no, no me quedé con ninguna camiseta. Loco, de... la, antes, yo te la devolví. Sí. ¿Estás seguro, Nariño? Y la tuve yo muchos años Y camiseta. yo tenía una camiseta y se la regalé ahora a uno de un mo mozo de, de la esquina de donde vive el bubi. <risa> no sé, no sé, pero la tuve muchos años. no Como me dijiste un día y yo te la devolví. Qué Estoy increíble. Hablando y te dije, bueno, Tomás tenés ¿eh? la voz ¿cómo te vas a quedar? Y encima la 10. No, no. Y te devolví, me quedé con la Almirante Bron que la usa mi hijo. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿cómo seguimos, Carlos? Eh, un tema, mensaje, porque hay muchos mensajes con este asunto de la bueno, mufa. Vamos a ver si podemos escuchar este mensaje. Bueno, bueno ¿cómo no? Pero eh, seguimos hablando hasta que yo sí sí, sí, sí, sí, claro, porque hay que claro, organizarse con este lo, tema. Van Para algún futbolista, Pastorini, le pregunto, ¿algún futbolista mufa? Futbolista mufa, Pastorini. menos ah, que me menos me menos me que me menos, me que me menos me eso Claudio de ninguna manera no existen los, no, los de futbolistas historia, muy. pueden haber sea. algunos que son malalechos que sean malas personas porque es como toda cualquier sociedad eh, pero, pero no, no, no, no, no, no, de fa, no de ninguna manera Baraca sí, sí lo Baraca eh, fue fue jugador de fútbol que en definitiva tuvo una carrera brillante, claro. en la época sí, sí, sí. que jugaba mi viejo, claro. que, estamos hablando de, en River del, del 66, 67 y sí. bueno, después no sé por qué le cae ese, ese mote, pero ya, ya es, cuando pero es técnico, técnico le cae el Es cuando técnico, campo, claro. no como jugador sí, sí. Pero dirigió varios equipos igual Por eso te no, digo no sé. sí, sí Pero bueno, eso, eso es, es un escaputés terrible, a mí me parece que cuando le ponen ah, el mote... estoy pensando en el 9 de San Lorenzo que salen en todos los programas de televisión, a mí me cuesta nombrarlo. El, el goleador bello. famoso, Antiguo, le han puesto fama de Mufa también. ¿Sanfilippo? ¿San ¿San ¿San ah, pero un jugador oh, brillante. Oh, un, jugador oh, brillante oh, no un jugador brillante, que, que también tuvo su logro deportivo, una carrera brillantísima. Y se lo compara, te digo más, se lo compara con los grandes... jugadores de la historia mundial te digo sí sí ha hecho un montón de goles así que la verdad me llama la atención pero bueno yo no creo en eso. salió campeón San Lorenzo sí San Filippo Estoy preguntando fue de los máximos goleadores del fútbol argentino te salió campeón a mí me parece que le ponen el mote cuando empieza a trabajar de opinólogo viste porque siempre aparece cuando pierde no porque aparte le pipian todos los pronósticos del tipo no en esto somos campeones Mourinho Moriste ahí, Pero bueno... Eh... Lo que me divierte de los mensajes y de los comentarios sobre la monfa, que nadie se asume, ¿eh? No, no, que no, no. Como, no. Yo no tengo es que realmente yo no puedo tomarlo como una, como que es una creencia. Tampoco es que no creo en, en esos términos por una cuestión religiosa. Pero a mí porque... me divierte que la gente te dice yo no soy, no pienso, pero... Y ahí te mandan alguna cábala bueno, que Yo quieras. creo, a ver... Eh... Vamos, vamos por partes, por ejemplo. Yo, la verdad, creo que hay, hay una estrella, o qué sé yo, cada uno tiene una estrella. Yo, la verdad, eh, si bien no vivo mal, pero la verdad es que tengo una, una vida eh, con, con frust muchísimas frustraciones y, y muchísimos dolores demasiado grandes. O sea, no, no me siento una persona estrellada, ¿no? Sí, sí, sí, Pero... hay, hay, hay, hay situaciones así. Bueno, vamos a escuchar el primer mensaje. Hacemos silencio. Hola, buenas noches. Soy Claudia. Y bueno, en relación al tema de la yeta, mucho no creo. Pero hay algo que nunca pude hacer y es pasar por abajo de una escalera. Qué sé yo, las brujas no existen. Creo que las hay, las hay. Bueno, le mando un beso a todos y los felicito por el programa. Chao. Bueno, era Claudia Top, promedio 10 de nuestra clase. Si ella tiene miedo de pasar por la escalera, ¿qué nos pasará? a los que teníamos promedio 5 o 6. Yo, por ejemplo, a veces tengo miedo de pasar por sí, la escalera yo, porque tengo, la tengo miedo de pegarme el ocho contra la parte de arriba. Claro, O claro, oh, porque no me da el ancho. ¿Pero no tiene que ver con las cabras? ¿Qué dicen, Olé? Yo ni por la esquina, con las notas, como decía Suárez, ni por la esquina paso. <risa> bueno. <risa> Vamos a otro mensajito, a ver. Hola, buenas noches. Bueno, quería contarles que la verdad es que yo no tengo ni cábalas, ni creo que la gente Yeta, no creo en nada de eso. Lo que sí me extraña es que cada vez que lo nombro a Menes, se tocan... o una mama izquierda, un testículo izquierdo, no lo entiendo, la verdad es que no entiendo por qué, entonces yo lo sigo nombrando. Un beso, buen programa y espero que la pasen lindo esta noche tan fría. Chau. gracias Graciela Meira. Levanta la mano, llore. ¿sí? Sí. <risa> <risa> gracias Meira, gracias Meira. Eh, no me da el turco, no lo, lo No lo, nombrado, lo, no lo, está lo está olvidado del de... turco? Eso sí que dominante, dominante. Hace poco un avión casi se viene abajo. ¿También Hace con el turco? ¿Hay meses? Sí, tuvo un aterrizaje o algún episodio. Ese sí fue fuerte. Bueno, pero qué, qué sé yo. A mí me parece Buena que sí. Parte, Tiene razón en lo que dice, porque mucha gente como que. Que, que, pero en definitiva tampoco no, no lo votó nadie tampoco ¿eh? nadie lo votó, no, nadie no, no lo se votó y a él tan mal no le fue en su economía personal exactamente y bueno quizás dentro de unos años cuando te nombren al al al, al mugricio pasa lo, pase mismo? lo mismo vamos con otro chicos, buenas noches. Bueno, los felicito por el programa, me encanta. Mi nombre es Liliana, soy actriz y bueno, eh, los teatreros tenemos muchas cábalas. Eh, entre ellas el color amarillo, no nombra la bicha, pero la más importante de todas es, eh, bueno, el entrar al escenario con el pie derecho... hacer el saludo formal, el elenco, y bueno, la palmadita en la cola que no puede faltar. <ríe> Les dejo un beso enorme. Liliana, hay, que, ese que, que hay una persona ahí que te, te toma el pelo. ¿eh? Hay una que le dice, ah, bueno, actriz. ¿Cómo? O sea, hay una que, que quisiera la saber la actriz, actriz, actriz de, de, de, carreros, de, carreros, de carreros. ¿Por qué no? actuó en dos señores a torrente, sí. Y era otra época. Por ahí le despertó la vocación después. Después se soltó. Claro, muy bien. ¿Qué decían, ¿eh? No, que, que, que hay una persona que permanentemente está detrás atrás acotando eh, en los mensajes eso. No sé si lo, lo, lo, ya en el anterior pasó lo mismo. Hay gente que habla atrás de su voz. Claro, atrás, porque se escucha gente hablando. Vamos con otro mensajito, todavía no. Es un tema convocante el de la mufa y la jeta. A mí me, lo que me divierte es que la mayoría de la gente dice, yo no creo, pero... Buenas noches chicos, soy Silvi, les mando, ante todo, un beso a todos. Eh, bueno, en realidad soy bastante escéptica con respecto al tema de, de, las, este, de las brujas y de, de los miedos y si paso por debajo de una escalera o no. No tengo, ni, no soy cabulera para nada, no tengo cábalas, cabal, pero hay una cosa que sí hago. Cuando voy por la calle, que de hecho mi trabajo me implica estar caminando permanentemente, eh, si veo una escalera abierta, por abajo no paso jamás. O sea que soy escéptica, pero eso, no, eso trato de evitarlo. Les mando un beso. Fijate, Carlos, que las dos promedios 10 no quieren pasar por abajo de la escalera. Le voy a decir a Macarena que no pase por abajo de la escalera si se saca todo día. <risa> claro, pero bueno, ves que eh, la cosa tiene un poquito que ver con que eh, no creemos, pero por las dudas. Por ¿ves? las dudas, por, la... por las dudas. Tengo una pregunta futbolística de, de, acerca de la mufa para Pastorini que está revolviendo, a ver. El señor Fabián Morales es un abonado que estuvo, lo, lo hemos eh, eximido de participar en un par de programas porque anduvo con un problemita de salud, pero sí, evidentemente... Sí, y, que, y que la próxima vez que hagamos lechón no lo vamos a invitar. No lo vamos a invitar porque no, se, no se, le entregó poco lechón. El único lechón que trajo el narizón se lo, lo comió Morales. Bueno, él pregunta algo, Pastorini de fútbol, ¿eh? se mueve, le dejo la pregunta puesta y después la contesta Dele. que Marcelo Cuente sí sabe de dónde sale Kiricocho que lo usan todos los jugadores para mofar, ¿le suena eso? me suena totalmente eh, todos los futbolistas eh, ante, por ejemplo, un tiro libre eh, a un metro del área eh, barrera, todo y bueno eh, empiezan todo kiricocho, kiricocho, Kiricocho no sé cuál es el, el origen el origen, no ¿Es lo, efectivo? lo conozco Segundo, patea a Messi. Si te patea Messi, si te patea Maradona Estás en el horno Le que decir un Riquelme, estás en el horno Pero bueno, qué sé yo ¿Vos lo, lo no, no, yo no lo usaba no, la... no lees vos que eso es tan etimológico timo, Y todas esas cosas, ¿sabes el origen? ¿De quiricocho? No, la verdad que no, ni idea, ni idea. Ah, bueno. ¿En la barrera dónde no, se pone a ¿Uno se pone donde quiere o el técnico dice cómo no, se distribuye? Siempre, siempre hay uno que marca. Yo cuando iba a la barrera iba, marcaba, era el primero o el segundo. El segundo es el que marca la, la ubicación del palo más próximo. Y es donde el arquero te hace las señas para ubicarte. Y bueno, el segundo ah, es el, es el que la tiene que marcar. el segundo el segundo y, pero hay una posición donde uno se puede comer el bombazo poner patea Cerrizuela sí. <risa> si patea Cerrizuela en cualquiera porque no patea con Ay, calidad no, si, si te segunda, patea, no, patea ojo que la, la cabeza Cerrizuela tenía un shot terrible eso, muy pero, pero tenía tenía muy buena dirección dirección, dirección eh. está bien pero si te pegaba la, o te, no, pegaba si la... te pegaba te liquidaba pasaba pero bueno, una barrera. con dirección al arco la gol sí. Y si, Pero o, te, por... o te mataba un muñeco o se iba a atribuir A lo que voy es, ¿no había compañeros que no, no estaban muy predispuestos a ir a la barrera? No, todo Todos van a la barrera bueno todos van a la barrera Bueno, vamos con Laura de Piñer, Para mí el martes 13, como cualquier día 13 mm. del mes Fue siempre un día de alegría Laura de Cusatis, con su aporte para el tema de la galleta. ¿Tenemos otro mensaje? Dame un tiempito nomás, que él viene acá. Hola, soy Sandra. En este momento estoy subiendo un avión. Eh... Bueno, dicen que una persona religiosa no debe tener cábaras ni ser supersticiosa. Eh, yo en realidad eh, viajo con 45 estampitas, eh, una virgencita de Luján, un ángel de la guarda, eh, 25 rosarios. Eh, bueno, que Dios me ayude, que ayude a toda la tripulación. A todos los pasajeros Un beso y muy bueno el programa Me va a pasar la aduana con todo eso ¿eh? No, seguro, lo que pasa es que Sandra viaja mucho Tenés cuidado que no maneje claro. Vicky el avión, eh claro, Son de cabotaje igual, no sí. los viajes, ¿no? Por <risa> eso, <risa> por eso, pero Vicky va ese de Rosario mira lo que es la cosa religiosa también no Porque por ahí te dicen, no, porque nosotros No, no adoramos este, amuletos, esto, el otro Pero sin embargo Por ejemplo, el, el evangelismo Elimina todo tipo de símbolos y de objetos Claro. Pero el catolicismo te adora las imágenes Claro, vos sabés que... ¿Cuál lejos dijo... está de, de otras cosas paganas, de, del sincretismo? Seguro, pero... Era? ¿Te acordás cuando hicimos un informe del sincretismo? <risa> Por ejemplo, yo tengo una tía monja Una hermana de mi mamá es monja Ella vivió en un convento 30 años Después salió, ¿sabés de qué se hizo fanática del bingo? <risa> y sabés que hacía cada vez que movía la paraquita se, se persignaba. <risa> a si, a si, claro. Y bueno, eso está, bien, la cosa. está bien, pero por ahí lo ayudaba. Claro, te decía sí? que se iba a comprar y se tiraba un fichín en el bingo, Claudio. Está, está a ver. Hola, vamos a hacer un aporte sobre este tema. Resulta que tengo una amiga que estaba acompañando en el hospital a su esposo, que estuvo en estado de coma. y que había tenido un accidente después de unos días en los cuales ella había permanecido a su lado esperando su recuperación finalmente cuando él se despertó le pidió que se acercara y con lágrimas en los ojos le susurró querida, has estado conmigo siempre en las malas cuando fui despedido estabas ahí para apoyarme cuando quebró mi negocio estabas ahí cuando me asaltaron y me dispararon continuaste ahí Cuando perdimos la casa, seguiste a mi lado. Cuando me, detuví, me detuvieron, no me fallaste. Cuando mi salud comenzó a fallar, seguías a mi lado. Y ahora, con el accidente, estás aquí. ¿Sabes qué? Mi amiga le dijo, ¿qué, mi amor? Creo que me traes mala suerte. <risa> Está muy bien. La verdad, pobrecito el hombre ese, alguien tenía claro. que estar la culpa. ¿no? En la real remate de la rajada acá, hijo de remilaco. Pero bueno, lo hizo <risa> lo hizo, lo hizo, lo hizo elegante, Silvio. ¿no? Estuvo muy bueno. A ver, eh, Norley, ¿quieres decir algo? No, no, estaba eh, mirando los de Quiricocho. Y aparentemente era un personaje de La Plata que estaba siempre con, con la barra de Bilardo Y que bueno, lo, lo, cada vez que perdía el estudiante le echaban la culpa a él. De ahí se, aparentemente viene la palabra Quiricocho. Ah, mirá vos. Vamos a escuchar este. Manolo de Flores. nada verdad no importa. Eh, la cábala que yo tengo es que siempre que se me ocurre ir al baño a hacer caca lo que yo hago es oler un, un jazmín, preponderantemente es un jazmín, entonces yo pienso que el olor de la flor se va a traspolar a lo que yo saque de, de, de mi trasero, eh, lo que yo cabe básicamente, entonces eh, lo hago siempre, siempre, siempre, una vez por mes, cuando tengo ganas de hacer caca, huelo un hermoso jazmín, de mi jardín. Bueno, tendría que ver qué hacer con el vino ahora. Claro, no sé sí. la, la, la poesía, usted. A ver, la rima esa, ¿qué pasa? ¿Cómo decís? No, no, que, que explique sobre la rima, no sé esto ¿cómo, sí, cómo porque era poético, era poético el jamine, ¿eh? era poético, claro. Hay, hay mucha artística <risa> y Claro, hay mucha artística. Y puede ser, puede ser. Es convocante el tema Pastorini, ¿eh? Sí, bueno, a mí la verdad que no me interesa mucho, pero bueno... Es convocante. Es pero como claro, la parte mira, mágica papá, de, la, de, la de la persona. no de flores. No, ese ya está. Nada no importa. ¿Otra vez? Ese ya está. Fue un error técnico porque ah. ese programa número 13, justamente. Claro que yo acredito em pé frio Como vocês dicen, né ¿no? Y Eta. Cavalas. Inclusive, tengo un amigo... argentino que da mucho azar cuando os Jogos do Brasil, pelo menos para mim. Um beijo. Boa noite. buenas noites. Bueno, yo yo cuatro años por Estamos ya internacionales. Estamos nos escuchan Sí, te 4 años qué? yo estudié cuatro años por Ah, estudiaste cuatro años. Bueno, contar lo que dijo lo que dijo. esta amiga brasileña y es la última. Eh, dice lo siguiente, que tiene un amigo argentino que ¿Sí? cuando ve a Brasil, a la selección de Brasil... ¿Lo mufa? Pierde Brasil. Ah, mirá. Entonces, esta joven... Ah, yo no lo miraste. No, no, lo no, lo no, digo, no, ver, no, ¿no? no, no, no, no, no soy yo, no soy sí, yo. Pero esta sí joven pregunta si eh, el argentino está mirando eh, Brasil y si dice que sí, le pide por favor que deje de mirarlo y efectivamente cada vez que el argentino mira... A la selección de Brasil, Brasil pierde. En Brasil le dicen pie frío, pez frío. Pie frío, hay que.. Eh, ¿A qué mufa? ¿A qué mufa. ¿Sabes cuál es el principal pez frío de Brasil? No. Mick Jagger. Ah, bueno. No sé si lo vieron, ah, que Mick Jagger sí. puede ver todos los partidos sí. de la selección de sí. Brasil, sí, sí, Brasil sí, sí, pierde. Sí. Incluso le ponían unos carteles ahí sí, con sí, Exactamente, exactamente. Pero hay muchos. Yo, por ejemplo, que digo que no creo y que eh, es muy jodido, sobre todo eso que aporta vos cuando. De joden la vida una persona claro. con eso. yo he defendido a una persona por ejemplo en el club sí. publica, sin decir el nombre acá no, no, además, no. Yo, yo. pero públicamente, es decir, porque le, hasta le han hecho volantes anónimos acusando a algunos malos dirigentes, no malas personas además de malos dirigentes ellos sí. mismos hacían volantes anónimos jodiendo a la gente y entre todas las cosas, todas las semanas le metían una a, era este, mofa. a este hincha de Chicago socio de Chicago que lo trataban de mufa pero claro, vos Viste, que uno no cree en esas cosas porque si mejor no paso por abajo de la escalera. Claro. En una oportunidad nos íbamos, yo tengo dos preguntas muy breves. Nos íbamos a Rafaela, a Chicago Rafaela, en una traffic. Y este, este señor venía corriendo para saludarnos y despedirnos. Diciendo chao buen viaje que gané. Y todo diciendo, arranquen, arranquen, que no lleguen, que no lleguen. No, che, ¿cómo lo vas a dejar acá? ¿Cómo nos, nos viene a saludar? Uno no dijo, viajaba él. Él eh, no viajaba. Pero vio la traffic y se abalanzó. Entonces... Paramos, por buen gusto, por solidaridad. Dijo, muchachos, quédense tranquilos. Está todo arreglado. El hinche fútbol tiene mucho que decir. Esto está arreglado. Ya compramos al referí. Las líneas están arregladas. Todo el mundo sabe... Y hoy se toda. gana, hoy se gana. Hoy ganamos. Bueno. Fui más a Rafael Chicago Perdió 7 a 0 Y le echaron 4 jugadores ¿Y el viaje? ¿El viaje cómo fue? No, el viaje fue barro Estupendo el viaje Pero hay un segundo viaje Entre tantos viajes Entre muchas que podría Pero te puedo asegurar Que si empiezas a hacer memoria Cuento 30, ¿eh? Del misma... te voy a decir, de la misma persona Tú vas a decir ¿cómo, ¿Cómo es que no es verdad? Y eso vos lo viste Lo vi, lo vi No te lo contó cosas. nadie Claro Pero por ejemplo En una ocasión este, Íbamos a Mar del Plata En la traffic de, de, Del amigo Pascual Catones. Este, venía Carlito Fabro, bueno, muchos de los muchachos de la, de la transmisión, los amigos, íbamos a ver a Chicago, íbamos con plan como siempre que hacíamos los viajes en la tráfico de comer asado en el camino, entonces íbamos temprano como para parar en Chascomús, hacer un buen asado, sí. este, ahí en el automóvil club, lo que es en Chascomús. en sí, el automóvil club de Chascomús, Y de ahí seguiría a Mar del Plata para ir a transmitir el partido. La cosa es que apenas agarramos de acá la, la, la, ruta, la ruta 2, ruta 2, que salimos de la autopista de La Plata, qué sé yo, Eh, empezamos a conversar Y siempre los viajes Vas recordando cosas Anécdotas Personas Lo sí. que fuera Y en un momento Carlito Fabro Me lo nombra Le digo No me lo nombre Por favor No, yo no creo en esas boludeces Yo tampoco Pero no cuesta nada claro, No, no claro. lo nombré Vos decís Tal que ya sabemos De 15 trata. Y lo empezó a nombrar Y a nombrar Como lo hicieron Y señor Pastorito ¿no? pasó por toda la Entonces le dije Por favor no lo nombres más. Yo te voy a decir una cosa Esta camioneta me En 15 minutos Vos No, no camina más ¿Hasta ahí tenía algún problema la camioneta? No, ninguno. Una camioneta bárbara que usaba para la todos los días, Pascual. A los 15 días, 15 minutos empezó, a pa, pa. pa, pa, pa. Ah, bajaba la velocidad 20. Pascual paraba, soplaba los cosos de aire, no sé qué, allí ahí en el carburador, yo que sé si tiene carburador o no. Subía, arrancaba. Hacía dos kilómetros, 20 kilómetros. Uh, bueno, dos o tres veces hacía hasta que paró en un lugar, le cambió el filtro de aire, el filtro de no sé qué, le. Llegamos a chacomú y el partido era ponerle a las 4 de la tarde, eran las 2, a Chacumón. Habíamos salido a las 7 de la mañana. Todo a 2 por hora. Entonces, llegamos a Chascomú, Pascual dice, hay que cambiarle la, el, el, el gasoil porque me vendieron gasoil podrido. Todos chupando de la manguerita y sacándole gasoil a la camioneta, le puso el gasoil nuevo, salimos como una fiera, 10 kilos otra vez la camioneta, 20. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Llegué a la cancha para... A los 25 minutos y los primeros 25 minutos los relaté escuchando una radio de Mar del Plata. Traducía lo que te decía. Repetía lo que, me, lo que decía el otro. Yo le contaba a la gente que yo que habíamos tenido un inconveniente, fruto de que un amigo no me hizo caso y nombró a este bufa y que esto había pasado por eso. Bueno, lo dijiste. Lo dije, lo dije, y que estaba relatando lo que escuchaba. No, no, bien, no, nunca bien. me gustó engañar de transmitirlo. No, viste televisión. que después te cortara la transmisión. Miso la transmisión no televisión. nunca lo hice. No lo pude, no lo transmití, que no fue casi nunca. Creo que Nunca, no fue nunca Ese partido dije, bueno, llegué a la cancha Me perdí 5 o 6 minutos Desde que llegué y llegué, llegué a, la, la, la, a la cabina Y el resto lo seguí transmitiendo ¿Cómo salió el partido? Eh, bueno, Chicago ganaba 1 a 0 y nos, y nos empataron, o nos ganaron sobre la hora Con un gol insólito este, De 250 metros ¿no? Pero el, el hecho fue el viaje Porque yo le advertí No hace falta tampoco nombrarlo Y, y entonces me dice Yo, la verdad que yo no creo, pero tengo que dar la razón. Eh, eh, y te pasó, digo, 2043 todavía no pusimos un tema musical. Mirá la fuerte que es el tema con al... qué cerramos el, bloco, el, tema, el tema de la luz mala, señor le Sí, sí. ¿Ya lo hablamos ¿sale? la semana pasada? Sí, yo sé, pero ya que Hablame. estamos... Pero también se considera como algo así, ¿me entendés? Pero es una creencia, pero tiene una explicación científica. En realidad, eh, si vos buscás solo tendría que tener una explicación científica o sea te dicen no pases por abajo de la calle porque eh, te en, te en el campo son muy muy supersticiosos bueno, claro. esas claro. son supersticiones porque porque justamente porque tiene eh, valoración científica certificación científica claro. tiene claro. una explicación lo que ocurre sigue la superstición pero, que es diferente ¿no? Que se lo lo fue que casi va? una hora con el ramo con qué y vamos a escuchar un tema que nos propuso Silvina Rodríguez Joan Manuel Serrat. toca madera vamos Tienes que temer Al mal tiempo buena cara La constitución te ampara La justicia te defiende La policía te guarda El sindicato te apoya El sistema te respalda y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta estará Una pata de conejo, por si se quiebra un espejo o se derrama la sal Y vigila el horóscopo y el biorritmo Ni se te ocurra vestirte de amarillo y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete. Recuerda que pisar mierda trae buena suerte. que teme arriba los corazones pero nunca están de más ciertas precauciones cruza los dedos y toca madera no pases por debajo de esa escalera evita el trece y al gato negro no te levantes con el pie izquierdo Que también hacen la siesta Los árbitros y los jueces Con tu olivo y tu paloma Camina por la maroma Entre el amor y la muerte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 Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera Y abre la puerta, sala a la calle, cruza los dedos, toca madera Madera, madera, cruza los dedos, toca madera Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera Y abre la puerta, sala a la calle a los dedos toca madera y toca madera y toca madera y toca madera bueno ahí está eh, toca madera la de Serrat que describe muy bien muy, ¿no? bien, muy, como bien, muy bien de una manera más poética por supuesto ¿no? y con Con linda música. Exactamente. Bueno, ¿vamos a algún tema de fondo? Hoy empezamos al revés. Ya ¿eh? veo el juego, preparado. Eh, Vázquez diría que está por hacer dos o tres lechones, ¿no? Por <risa> Hay una grieta entre el 2 y el 6, ¿eh? hay una grieta, tenés algo no sé para decir, a explícale a Claudio, explícale a Claudio que no está. A ver Claudio, No, ¿No, eh, eh, no escuchando. No escucha. está muy agresivo mi cumpa. mi cumpa está muy agresivo en contra mí o no sé cuál es el problema, que creo que le he hecho. Porque te postulaste. Me postulé, pero bueno. No, Dale. Usted, usted estuvo mal, usted Dale. estuvo mal toda la semana. Sí, Dale, pero... vamos a hacer tres matambritos de cerdo y hay... Carbón como para dos lechones, no, ahí en la parrilla. Un poquito, no, no, no, el carbón medida, querido. Le pues dije que es otra cosa, deje la parrilla tranquila. No, es una injusticia. Nos ha alimentado durante años. Yo, esto es un quilombo. Tiene que reconocer armó que la papa rústica y hoy es papa. Se armó un quilombo hay pelea entre el 2 y el 6, viene el 9 y se mete, amigo.. Es un lío. El hombre nos ha alimentado no. muchos mucho. Como se dice en el, en el debate político-militante, son apenas contradicciones secundarias. Muy bien. Bueno, no, vamos, no yo tiro la frase. Son dos frases las que vamos a trabajar. Sí. Las busco para no bajar línea. mira el psicólogo, vamos a trabajar. Vamos a, vamos a trabajar sobre esta frase. Guillermo Moreno, escuchame Claudito. Pidela ¿eh? tiraba gente al mar, pero no le sacaba la comida a la gente. Mientras ustedes hablan, busco la otra. No, claro. Es una, una, una barbaridad lo que dice Moreno. que Alguien al que eh, reivindico en gran parte de su trayectoria pública, como funcionario de la Secretaría de Comercio, que no... Eh, puede ser ni siquiera acusado ni con un invento de una causa de corrupción por lo cual este, lo reivindico doblemente eh, pero eh, en esta se equivocó Topa Sí, ha tenido una frase terriblemente desafortunada la verdad que eh, yo no, no, no comparto para nada lo que dice pero eh, o sea, él en, en su ánimo de, de, de discutir, de, de polemizar y de tratar de buscarle la vuelta a la terrible situación que estamos viviendo hace un un parentesco a mí me parece poco feliz muy poco feliz muy poco feliz porque, porque además que toca, toca sí. un tema muy, muy delicado muy sensible no Entonces, lo, lo que dice aparte es que es una pagada obviamente pero hay que ver qué es lo que quiso decir porque por ahí el tipo quiso expresar otra cosa y salió con eso Pero bueno, eh, el tema es que toma, toca un tema de, que es demasiado sensible para toda la sociedad, ¿no? No, pero además que... Para toda, para toda, hasta ahí no va, porque... Escúchame. No, sí, bueno, pero es muy minoritario el sector, que sí. no es así. Pero inconsistente de lo conceptual, porque además... Es la, es la dictadura la que comienza el plan siniestro en lo económico de la liberalización de la economía el proceso de privatizaciones que Pero, se interrumpe sí, con Alfonsín sí. y sigue con, con que intentó incluso en alguna parte del gobierno de ¿eh? recordemos que hizo privatizar Aerolíneas y el propio Menem Eh, los dos menes ¿no? lo, le hicieron los discursos más brillantes de la historia en el Senado. Y después ¿no? lo privatizaron. Y después lo privatizaron. Pero digo, la dictadura tuvo el primer plan siniestro de destruir la industria nacional. Recuerden la propaganda de la silla argentina que se abría en cuatro patas y la, la, y la que era importada que era bárbara y te sentías recómodo. cómodo. Recordamos que éramos pibes y veíamos esa propaganda, ¿no? Seguro. entonces Digo, eh, conceptualmente incluso, eh, un error, tío, es un error. Hay, hay, yo quería decir un par de cosas de Moreno, porque yo lo vengo siguiendo porque tengo sin sabores con Moreno. Por ejemplo, como funcionario yo le respeto mucho que el tipo fue fiel a la política económica del gobierno al que pertenecía. A mí, en lo personal, que pienso que la forma es el fondo, no me gustaba... la manera en que la desplegaba, esa cosa patoteril que tenía. Entonces a mí esa, esa cosa pateto, pato, patoteril no me gustaba. Pero luego, fuera del gobierno, me pareció un tipo más sensato que cuando estaba en el gobierno. Por ejemplo, él reconoció que el cepo estaba mal. Yo no sé si eso lo escuchaste, Carlos. Él dijo, el cepo estaba mal. No solo que el cepo estaba mal, sino que la funcionaria que lo propuso, que fue Marco del PON, Eh, ya asumió el costo político de ese poco, lo cual a mí me, me, me generó simpatía. Lo que me pasa en el caso concreto este, y ahí me voy a dar un pequeño gusto revanchista con mis compañeros de elenco, que me voy a poner a la izquierda de ellos, porque acá yo sé que Moreno es un prócer. Para mí es un prócer. El problema es que dentro de la interna peronista Moreno Estaba un poquito del centro para la derecha. No en vano es amigo de Milani. No en vano es socio de Milani. Milani hoy... ¿Socio en dónde? ¿Socio en en la panchería. No, no sabía. En la panchería. Él dijo que va a abrir una panchería, lo dijo públicamente. Yo lo vengo siguiendo... En toda la ¿Va a abrir la panchería con Milani? Sí. Ah, bueno. Casi de salón. Pero él sí. dijo que va a abrir una panchería y creo que la va a abrir. Pero Milani firmó un papelito donde decía que el conscripto Ledo. se fugó y la verdad es que lo mataron. Entonces yo creo que él... No, no está comprobado eso todavía. Lo desaparecieron. Bueno, pero no está comprobado eso. Eso es una acusación, pero una, no una... Está bien, pero una... en esa época, no en esa bien. época, si desaparecía no, un No, no apareció nunca el papelito ese, ¿eh? pero... No, el papelito de Milani no, firmando no diciendo todavía. que se fugó, apareció. No, eso no está, no, no. Sí, apareció, por eso lo citan en la historia. No quién es Milani, pero esperemos que termine la causa. Yo lo que creo es que... Moreno pertenece dentro del peronismo a la derecha peronista, que no es la derecha liberal porque en el liberalismo en el peronismo no existe, pero sí una derecha. Entonces yo creo, así como. No, el peronismo existió la derecha liberal y fue el menemismo. Está bien, está bien, pero me refiero al, al peronismo histórico porque, al yo, peronismo yo, yo histórico hoy... guardia de hierro. Pero y demás. Es, que, es que ese no es liberal. El problema del, del menemismo no fue que lo que uno podía esperar, lo peor que uno podía esperar del menemismo era ese peronismo de derecha. del de, de, de, de que no respeta por ahí este, la, la, las normas de la institución o el, o el tema sindical, ese tipo de el, la parte más forzosa, más patota que vos decís, no el liberalismo económico. Es que son do, hay dos derechas lo o sea, que pasa es que en Argentina tenemos derechas La derecha, no derecha, es que la derecha liberal no existía en el peronismo, se enquista con, Menem, con el Menemismo. Pero yo digo que venía, Moreno venía, es de la otra derecha Nosotros que militábamos en la facultad, en la JUP veníamos luchando en esa época contra la baña contra la en el tipo que eran de la derecha liberal del peronismo que se insertan después de la dictadura, que son los sobrevivientes de alguna manera. de dictadura. pero yo digo también, que Moreno no. no pertenece a esa derecha. No, además de la derecha conceptual, clásica, claro, el del tipo que se, se más doctrinario... Si puedo aportar, Entonces, algo, lo digo, puedo ya, aportar algo. Si cierro yo con esto, cierro con veo, esto. Veo que lo estudiaste bien el tema, lo estudiaste. Sí, bien. no, porque yo lo sigo Moreno, porque aparte hay, hay cosas que yo, a mí me. Cuando está Moreno la tele yo lo pongo, porque es muy divertido y aparte es un tema que es un tipo que económicamente siempre lo agarra bien parado. Por ejemplo, habla de costos, que no yo te escuchaba, que darle. Costos uno, costos dos, esa materia de la facultad, él las conoce. Él sabe el costo de cada actividad. Exacto, la cadena de valor De la cadena de valor Por eso me llamó la atención que le pifie tanto Y que te diga que el, el, el, Yo creo, la dictadura Creo que, que, es, que pasó de un, Acá lo que está mal A la posición total Y eso y lo está complicando pisea. Cuando habla mucho le pisea. Acá está eh, eh, Lo que está mal es la, la comparación La comparación es terriblemente errónea Y hasta maquiavélica diría eh, El tema el, el punto fuerte de, de, de esta declaración Más allá de, de, de la comparación, que ya vuelvo a repetir, que es errónea y maquiavélica, el punto es que en seis meses la gente se está quedando sin comida. La gente es, tiene hambre, Sí, hay pero ahí comer, me el argumento. Entonces, no rico. le acepto el argumento. Yo quiero ir al punto grave de lo que él quiso decir, porque estoy diciendo que la comparación es mala. Ya está, es mala la comparación, no tendría que haber hecho esa comparación, qué sé yo. pero el, el punto fuerte de acá es que verdaderamente se le ha sacado el plato de comida a la gente. Entonces, tampoco le, le corramos el velo a esto, porque esto... Bien, o sea, pero cuando, es una manera muy desafortunada... De, es muy desafortunada. Es tipo de que tenía recursos Listo. para hablar del tema e de el otro... Muchos de ese tipo de elecciones No tiene hambre. Muchos de no, ese tipo de lesiones No tiene, de no tiene, por tiene que para quien sabe, un 0,5% de la sociedad para que vote diferente. Y que hoy gobierne Macri en vez de Cioli, por ejemplo. Bien. Entonces, no es, tan, no es tan... No pasa nada, digo. Entonces, bueno, que... y el otro tema... estamos entiendo Y vuelvo a repetir Que la, es desafortunado Y la verdad que es una cagada lo Pero otro, después tenemos un bloquecito para hablar Bueno, seguro eh, Lo dejo planteado Claro Marco Peña Ay, se me apagó El, La pobreza cero Es una meta inalcanzable Y <risa> sí, hermano la No, está matar a Maricha, ¿por qué no lo dijiste? No, no, no, pero bueno, está, es, es parecida, yo no, creo que el equipo no, no no la... es como que es parecida. Ahora, no, para, para, acá no, la no, no, la, no, la, no, la no, consigna era que ahora hablo yo. Sí. Y habla no, lee. no, es peor, Claudio, porque el otro es un sí. exabrupto, es un momento, una equivocación o no, es, pero no deja de ser una, una opinión personal. Acá hubo una campaña. Y es un jefe de gabinete, ¿no? No, pero aparte se que sostuvo que en toda la, la elección que era una locura. Yo me acuerdo a Beatriz Arlo diciendo, pero ¿cómo va a decir pobreza cero si en Alemania hay pobreza, en Estados Unidos hay pobreza, en Francia, en las sociedades más ricas del mundo hay pobreza? ¿No debió decir hambre cero? Y el, y el candidato meta pobreza cero, meta pobreza cero, y yo dije, bueno, la puta lo habrá estudiado, lo habrá estudiado, y el tipo nos va a sacar una carta que nadie está y ahora pensando. Dijo, y ahora dijo... Marco Peña en el peor momento político del gobierno la pobreza cero es una meta inalcanzable es un disparate, una es locura, una, es locura una, es y una no le voy manera. a encontrar ningún atenuante es una claro, locura, no, no, o, es, no. o es mala leche o es improvisación ahora yo pienso siempre también a otra parte para que después lo hablemos en la segunda hora porque ya se viene la tanda de flecha de oro pero digo, ¿cómo lo tratan los medios de comunicación? ¿te acordás cuando eh, Fernández habló de la pobreza en Alemania? Sí. Y el escándalo y meses y meses, hasta tapa de diario subo. Y algo que hay que darle eh, de, de, un poquito de conocimiento de información al que escuche, a toda la gente en general, es que eh, todos tenemos claro que, que en todo caso que puede ser la pobreza, qué significa no ser pobre, qué ser pobre en la Argentina, qué en Estados Unidos, qué en Uruguay, qué en Alemania o qué en Japón, qué sé yo. O en África. Claro, no es lo mismo. Ser pobre en África es lo mismo que en la Argentina, probablemente. Seguramente la no hay, no hay, no hay. muchísimo peor. Entonces, en, en Alemania... Eh, probablemente en determinado momento, de, de, de, de hace unos años, de, de, de, comparándolo con la Argentina, tenían una tasa de pobreza mayor que la Argentina. Pero eso no significa que los pobres de Alemania la pasen tan mal como los pobres de la Argentina. Lo que significa es que la tasa estadística y cómo manejan la ecuación estadística en Alemania es quien no tiene tanta ganancia mensual, si no, si no tiene para poner en aftan auto, auto y si no tiene una casa.. De veraneo es pobre. Es un podrá. criterio estadístico. Entonces, en la Argentina también es un criterio estadístico. Por eso, cuando se habla de pobreza, no equivale a hambre. No, por eso es un disparo. Por ejemplo, eso podés estar sí. en la tasa bajo, bajo el nivel de la, del ingreso por, por a pobreza, pero porque, por ejemplo, no tenés cloaca, o no tenés esto, no el otro. No, no, lo, vamos a ver. A ver, lo vamos a tocar después el tema. La tanda Ariel de Flecha de Oro, entonces Ariel Florentín, como siempre, Estudios Centrales de la Proyección Técnica, FM 104.7, Flecha de Oro, nos escuchan en... Charlas en la Parrilla por Facebook y www.flechadeoro.com.ar Vamos con la tanda. Espacio Publicitario Inmobiliaria Almafuerte Una inmobiliaria como las de antes, de prestigio y honestidad Avenida Acrobara 1498, Ciudad Madero Comunicate... Al 4-652-8156 o al 4-652-5852. Recordalo, 4-652-8156 o 4 5852 Casa Bianco. Ventas de artículos para el hogar, muebles y colchones Con todas las tarjetas y créditos personales También a jubilados Atendidos por sus dueños Robara, 820, Ciudad Madero 4454-2603 o 4652-3894 4454-2603 o 4652-3894 Casa Bianco Tu manera, tu sonrisa La de niño me agrada Tu encanto tu ¿Qué pasa, Nare? ¿Con la tortilla? ¿Qué pasa con la tortilla? Si tenés interés En participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunícate con nosotros Al teléfono 4454 7673 4454 7673, 4454 -7673. 4454 -7673. O mandanos un mail a info arroba Let's rage. Refrigeración Casa Franco. Reparación de artículos del hogar, service y venta de repuestos. Encontranos en Avenida Crovara, 690, Villa Madero. Nuestros teléfonos 4652 4308, 4652 4308. Refrigeración Casa Franco. Casa de Sepelios Raco. PAMI agente oficial y todas las obras sociales. Salas velatorias propias. Casa Central Moreno 5202, altura Crovara 2000, La Tablada. Teléfonos 4454 8582, 4454 8582. Casa de Sepelios Raco. Tienda de pastas frescas, la buena pasta. Usted pone la mesa y nosotros el sabor. Elaboración artesanal, ravioles, fideos, sorrentinos, todo hecho a mano. Empanadas caseras, tartas individuales. Dirección Blanco Encalada, 1192 Villa Madero. Delivery 44532647 4, cuatro Tienda de pastas frescas La buena pasta La santiagueña Panificados, tapas para empanadas Ravioles Mucho más. Productos de primera calidad. Teléfono. 4 6 Dirección Luzuriaga 1152. La Tablada. La La Santiago. La Santiago. Fin del espacio publicitario. En la parrilla nos había quedado un tema pendiente La frase del momento es del jefe de gabinete Marcos Peña Que dice, la pobreza cero es una meta inalcanzable A mí me produjo un desánimo espantoso Y eso que nunca había creído que era posible superar la pobreza Como Beatriz Arlo pensaba lo mismo Que es mejor proponer una meta que no deja de ser difícil Que es el hambre No, por supuesto. La meta siempre la tiene que tener este, cualquier gobierno que se precie de talio, de del pueblo. Lo que tiene que es lo la primero es que no haya que no que nadie pase hambre. Después vemos. Claro. Eh, y la pobreza, como como siempre eh, eh, las, las las expectativas y las ambiciones siempre son para arriba. Eh, vos podés eliminar la pobreza en un determinado nivel, pero después la vara está más arriba. Entonces volvés a tener pobreza, porque el que no tiene, lo que decía Alemania. El, que no tiene el auto ya, ya pasa eh, y está debajo de la línea de pobreza. Entonces siempre, eh, eh, lo que pasa que tendrías que lograr que el mínimo estándar que, que pueda tener un argentino este, sea el, el, el de una vida, por lo menos, este, normal, como la podemos llamar nosotros, normal, tranquila, sin demasiados apuros. Digo. Después, este, lo otro, este, tenés más años para construirlo, ¿no? Acá hay un problema, que es, viste, no, no, no podemos salir de, de, de, de la chicana de campaña. ¿Una no es chicana. No, porque no, no, no, no, no lo digo por vos, lo digo de decir cualquier cosa en campaña. Estamos ya a la altura, fruta, estamos a la altura ya de decir, y si decía lo que... lo que iba a hacer, ¿Viste? no me votaba grave Es muy grave, es, o sea, grave, que, eh, es muy grave, es muy grave. Hacemos paralelismos con... Es muy grave, cuatro meses, encima cuatro meses después, pues si vos me decís, lo decís dos años pero después, yo me digo, y vos decís, bueno, me rindo, como... no pude, no lo logré. A mí me pero gusta. si vos lo decís cuatro meses después, yo tengo que pensar dos cosas, o que era una improvisación o que era una mentira, es profesor. Bueno, pero no no me, me gusta ninguna yo, de las dos. Ver. Hoy, creo, hoy, no tenés, me hoy tenés que se han presentado todas las declaraciones juradas de los que son funcionarios de este gobierno, donde, por ejemplo, la que anda en silla de rueda tiene... un 700 por sí. tienes un 700 de incremento en su patrimonio en el último año de qué estamos hablando Está bien, pero concentrémonos en este punto eh, pero yo lo que es quiero saber relación, yo master. lo que quiero bueno, saber hace seis meses que gana como vicepresidente por eso no, no, por, no, por favor sí, nada no, tiene... porque no las declaraciones por por juradas quedamos enredados sabes qué cosa? yo veo por ejemplo a veces las reacciones sociales yo mido las reacciones de los medios de comunicación cómo ha cambiado todo no desde hablarte de, de 30 40 50 lo que fuera de porcentaje de pobreza a no tocarte el tema a este, cuando vos escuchabas eh, Juan Carr de Red Solidaria decirte, la Argentina llegó al hambre cero a hoy que eh, en la TV pública el otro día festejaban la inauguración de un comedor para 60 chicos en la zona de Campana y está directamente relacionado a la paralización de las obras de Atuch y compañía en toda esa zona que han dejado sin laburo a la gente entonces eh, que festejés la apertura de un comedor Eh, es que está yendo para atrás no para adelante está bien que los bueno, abra pero... para resolver la situación pero está claro que acá tenemos un problema y que eh, vale. si los comedores básicamente habían dejado de existir era porque los pibes comían en la casa ahora tienen que volver a existir porque los pibes ya no pueden comer en la casa ¿qué decís Claudio? no, no, que lo de CAR tampoco era real ¿me entendés? porque eso de, de, de, de hambre cero tampoco era real la ¿cuándo la... lo dijo eso? pero ¿cuándo lo dijo la eso? La la dijo, pesó, la Lo dije en sí, porque oportunidades pero... y es real. porque qué que no es real vos? Porque no es real, porque es gente real. con hambre había. O sea, y, y hoy también, ¿no? Es que... Bueno, antes no había ya y ahora hay, ¿me entiendes? No habíamos no no, pero, ¿eh? pero me parece que se, de, se está de, deslizando la, el eje de la consigna esta. ¿sí? Porque estamos terminando haciéndole un juicio al, al kirchnerismo y lo cierto es que el kirchnerismo hoy no está gobernando. Entonces... hacer esa no, comparación no. yo lo que digo es, a mí lo que me molesta es si vos en octubre decís que tenés un plan para llegar a la pobreza cero no me podés decir en junio que en realidad no, que la pobreza cero es un es, un afán, es, un, es una metáfora no me lo podés es, decir no es, me lo podés decir es una más de las mentiras que viene entonces eh, a mí lo que me gustaría es que discutiéramos, es una mentira o es Una improvisación y decir, manda fruta y después vemos qué hacemos. Porque manda nunca... fruta, pero sí. escúchame, ¿me ya son, ¿por ya son gobierno. Locura? Porque si vos ya se lo proponés a gobierno. Merkel, Merkel te dice, no, no digamos. Está bien, pero ya es, son como, gobierno. Porque no lo vamos a poder cumplir. Pero, ¿sí? pero de otra forma, no hubieran llegado al gobierno, Marcelo. Vos decís. Porque te han mentido no solo en este punto, te han mentido en absolutamente todo lo que está bien. Está, está, no no está, está cristalino. Vamos a cambiar lo que está bien. Venimos a... modernizar y a, y a tratar de cambiar lo que consideramos que está mal cambiaron todo absolutamente Oye, todo Este buena tarea este, volver a repetir por televisión por ejemplo y también lo podrían hacer en cadena ¿no? el, el debate sería sí. bueno que lo transmitan sí, de nuevo tampoco nunca vamos a saber qué hubiera pasado con Sion y bueno porque no, el gobierno por eso no, es no lo vas a saber pero no había no, un proyecto esto. atrás estamos, estamos de Chacabuco no le reclama amándote que lo debe del de, de, de, de juez programa. Jaime Ross si le acierta va el ¿eh? Yoruba Amándote, Ariel. Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amando te, amando te, amando te. Algum dia verás, voy a morir. Algum dia sabrás o que ha sido viver. Amando te, amando te, amando te. Algum dia verás.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 de nadie en mi vida, mi amor, algún día verás, que no voy a morir, amándote, amándote, amándote, algún día sabrás, lo que ha sido vivir, amándote, Amándote Jaime Ross, el pedido de Claudio Nole, para que vea que le cumplimos con Abilito. ¿eh? Amándote, ahí estuvo al pie del cañón el uruguayo Jaime Ross. Lo teníamos demorado ese tema, ¿no, Claudio? No le. ¿Está Nole o no está Nole? No le está por ahí. Te cortó, Pari. Igual, bueno, si no está Nole, no está Nole. ¿Qué va a hacer? No importa. Bueno. La cosa es que la cosa viene... La cosa es que la cosa... A ver... A ver viene de España. Viene de España de porque... ¿De es un tango? Sí, de un tango, porque yo me quedé un poquito mortificado el jueves pasado, porque hablábamos de inversión. Es mucho más que unos inversores en Argentina, ¿no? Hace poco ahí y sé del cariño que nos tienen sobre la cultura, como nosotros tenemos la cultura de ellos, ellos nos, nos reconocen el tango y un montón de valores. Y además de los intérpretes españoles del tango, que a mí mucho no me gusta cuando canta viste las versiones, pero acá tengo un tipo, un autor que es de Granada, que escribió un tango. Un español que escribió un tango y que lo llama? canta Carlos Cano, se llama el autor. Y la intérprete se llama Pilar boyero que interpreta Copla, que es la música nacional española por excelencia, y hace una versión de un tango compuesto por un español que habla... de nosotros los argentinos y de los sudamericanos en general y el tango cómo se me, cómo se llama me llaman sudaca lo escuchamos Ariel Buenos Aires de mi vida amar y te mando esta flor bebiéndome el mate amargo marcado en tango de pufa y charol Buenos Aires, Mar del Plata, te canta mi corazón que anda solo por el mundo como el vagabundo que perdió el amor. Me llaman sudaca, soy latinoche, soy guapo de laca, mando en el café dando de rebajas como al corte inglés. Ay meneng, ay meneng, ay meneng. Valiente drama, carne de cabaret, lamento el plato como el perrito Anda merengue, garufa de estarón, marcando el paso, perdiendo el corazón. La madre patria, a menudo cuento, che qué panorama, que usted lo pase bien de mi sin documentación, por eso punto, vendiendo el culebrón. Se ve el corazón. Por eso no comparando Dios, por eso me avergüenzo, considerando lo que España pasó, me diaman su Soy latino chie, soy guapo de laca Ando en el café, ando de rebajas como el corte inglés Ay menem, ay menem, ay menem Me llaman sudaca Soy latino chie, soy guapo de laca Ando en el café, ando de rebajas como el corte inglés ¡Ay, ¡Ay, Me llaman Sudaca. Pilar Bollero. En la española con el tango escrito por Carlos... Eh, Cano. Cano. Sí, le iba a mandar Carlos Calvo. No, no, Carlos Calvo, claro, si lo muy hiciste bien. antes. Bien, eh, bárbaro, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es un nexo que tenemos con España y yo particular. Suena bien, suena Suna bien. Paga bien. Para bien. Eh, Bueno, hablando de España, hablando de Perdgay, que lo nombraste antes, digo, el, el famoso perdón, la genuflexión, ¿eh? Este, eh, como si algo hubiéramos hecho, ¿no? Para pedir perdón. ¿eh? Sí. ¿Eh? Eh, pero esto es, es como una, una temática que se viene repitiendo, Suárez, digo, porque eh, después este, eh, sale Macri y dice, les pido perdón. Por legislar. Eh, por legislar, por, por no haber por haber escrito mal la ley que todavía no se aprobó, ¿no? Eh, les pido perdón porque no, lo, las ganancias que les dije que iba a sacar, eh, no lo puedo sacar. Por lo cuidado. Tenía razón, Cristian, no lo puedo sacar. Este, tenía razón porque, y, y, bueno, los funcionarios vamos a ver si no los ponemos en el blanqueo. Tenía razón, los periodistas no los vamos a meter presos y cuentan la plata que tienen los funcionarios o quiénes son los que se meten en el blanqueo de capital y así sea, este, no sé, los descendientes de Escobar Viría. No, pero ellos no van preso, va el periodista que lo, de, que, que lo denuncia públicamente según la ley que hizo Macri, ¿no? Eh, David Alte dice que ya no va a meter preso al periodista que denuncia el patrimonio de los funcionarios. Porque se equivocó, pero estaba promulgada la, la ley de la, la provincia publicada. de Buenos Aires. Promulgada, publicada, sellada, mancha papeles, como era que se avión. Pero siguen pidiendo perdón. Digo, Pepe, perdéle, Pepe, perdéle. Hasta, ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿O hasta dónde tiene sentido la política del pido perdón? Digo, yo, esto que es como un signo de, eh, de humildad de un funcionario de un gobernante. No, ¿Hasta dónde, No, digo? yo lo que propongo es que cuando promulguen una ley, le demos 48 horas de tiempo para ver si se, se, se arrepienten, ¿viste? Y después vale la ley. Pero vos tenías algo, Carlos, al respecto. Claro, porque tenemos.. Tanto pedir perdón. De tanto pedir perdón, yo creo que sea el candidato para que todos voten. Que vos le ganaste a Axel Quisilo? Porque yo te lo dije a vos. Vos me dijiste antes de que Axel. Claro, y no lo pude poner porque no me mandaba el teléfono, pero.. Eh, Quisilo. Le ganaste a Quisilo, Le ganamos de mano. Sí. Sí. Pero vamos a escuchar al candidato del perdón. Vamos. Juan Domingo, perdón, lo escuchamos. Lo importante es que si te equivocás, Saber pedir disculpas, corregir y seguir haciendo. No hay duda al respecto, está claro lo que espera la gente de las autoridades, de un político o de un dirigente. Reconozco que como autoridad de esta ciudad y como jefe comunal no hice las cosas bien, pero yo tuve buena intención, es decir, eh, quise hacerlo bien. No se puso el semáforo en Cagliostro y hizo un busete, 34 choques por día. Sí, bueno, eh, en realidad no, no, no se pudo poner, eh, no, no, no pudimos llegar, así que yo les pido perdón. Que en el fondo... A todas las mujeres le gusta que le digan un piloto. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que, que esté acompañada una grosería así, que, que, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. está todo bien, o sea, que es bueno, como... En no hay camas, ni puertas, faltan vidrios en las ventanas y hace dos años que estás sin luz ni gas. Sí, bueno, es, es cierto, se trabó burocráticamente y, y la verdad fue una mierda la, la forma en que fue diseñado el sistema, ¿no es cierto?, eh, de suministros, pero bueno, yo tampoco hice nada. Eh, de todas maneras, les, les pido perdón. Una de mis hijas me, me llamó y me retó por el tema de los piropos. Entonces quiero decirle que desde la calentería hizo un comentario, pero si alguna mujer se sintió ofendida le pido disculpas. No fue mi intención. Hay gente que necesita educar a sus hijos y usted cerró todas las escuelas y se abrieron raps y cabarets. Sí. Eh, Creo que me caí un poco en la gente de alguna manera eh, y a toda esa gente humilde yo le, le, les pido perdón. Sí. ¿Seguís pensando que el matrimonio igualitario no es una ley que está buena? No, no eh, fui muy, muy clara eh, eh, a partir de no sé cuánto, pero habrá, habrán pasado tres o cuatro meses. Bueno, nada, lo que dije fue que, que, que tendría que haber votado a favor. y una y... modificación? Perdón, el dirigente que quiere la gente. Porque yo sé lo que quiere la gente. ¡Perdón! La gente. ¿Quiere que yo les pida perdón? Por supuesto, porque la gente puede someterse a un sistema que funciona por delegación de poder y sin hacerte cargo de nada. Dejar los asuntos públicos en manos del que tiene la vocación y la pistola más grande y así, mientras otros asumen responsabilidades de y dedicarse a sus vidas individuales y después de última pagar los impuestos y quejarse. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón. Y hoy ¡Viva Mauricio Macri! ¡Viva compañero! Quiero decirles... Que Perón marcó varias guías para mí en la tarea que estoy llevando adelante. Juan Domingo perdón, no hace, pero pide disculpas. ¡Pero perdón! ¡Pero perdón! ¡Pero perdón! ¡Pero perdón! pero Juan Domingo perdón que no hay que confundir que con Juan Carlos Pelotudo porque vos, no eso yo, yo claro le confundí el nombre pobre perdón un maestro cabrón perdón perdón por eso vamos a hablar de música hoy pero cómo no vamos a hablar de música hoy tenemos que hablar como siempre que va a hablar en realidad es Marcelo Andrés Pastorini el bloque el homenaje a un grupo musical este en general Tienen que ver con nuestras, con nuestros orígenes también, ¿no? con nuestra infancia, adolescencia, juventud. ¿A quién elegimos hoy, Pastorini? Yo estaba que agarre no el elegimos arma. Elegimos a, ah sí. <risa> eh... En este negocio hay que tener el micrófono en la mano. El arma que tiene en la mano. Porque, usted, porque no el viste, mira. No hace nada, pero yo estoy trabajando. Tengo no que no. trabajar. Escúchame. No lee, ¿está no lee en línea o no? No no lee nada. No no, no, la... no, la... no deja lo menos mal, deja que me bueno, salga. ¿A que Pastorini? ya ¿Se, hace... se, con... se arranca con bueno en Manal en Manal casi nada no casi nada eh, cada vez ah. que se hace referencia a Manal se lo menciona como un grupo fundacional de rock argentino junto a los Gatos y, y el... ¿Qué? estaba formado por Alejandro Medina en bajo y voz Claudio Gavis en guitarra y Javier Martínez en voz ¿Bajo? En... ahí en bajo en batería y voz sí y eh, yo creo que es una de las grandes bandas argentinas, me, me parece que por por el contexto siempre les, les, les era como como como River digamos en el contexto de, de las grandes bandas que había eh, como que siempre era el número dos y el, y el uno atrás y el de el... Bosvey o atrás de Almendra o atrás de siempre me parece que corrió atrás pero siempre pero siempre estaba ahí pero siempre estaba ahí y la verdad que nos ha brindado una, una discografía magnífica y, y, y, y con unos dotes increíbles, ¿no? La, ¿Qué sé yo? La, es fundacional de, de lo que es el rock argentino. ¿Y elegiste eh, canciones para, para que Elegí, escuchemos... no sé cómo estamos. Vamos, vamos con la canciones. ¿Elegí? Claro, vos si elegí yo, una. Que mande, qué sé yo, yo elegí, si no me equivoco... Eh, ¿Quieres decir con la, con, la, con la más tradicional, más famosa, más popular o con cuál? Con cualquiera, Manda un descuido, ¿Cuál querés? Sí, jugo de bueno, tomate frío. ¿Dos toma... pibes o una, una casa con diez pinos? Y yo quiero una casa con no. dos. Estamos con esa en Manal, dale. Una casa con diez pinos Hacia el sur hay un lugar Ahora mismo voy a estar Porque ya no puedo más No puedo más No puedo más Vivir en la ciudad Entre uno y soledad No se puede respirar Nunca más La ciudad, un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más. de mirar que hacer una simple reflexión solo se puede elegir oxidarse o resistir poder ganar o empatar prefiero sonreír mirar con diez pinos hacia el sur hay un lugar ahora mismo voy allá porque ya no puedo más no puedo más no puedo más vivir en la ciudad entre humo y soledad no se puede respirar Nunca más, nunca más en la ciudad Pastorini, entonces, esta es una versión del eh, solista de Javier Martínez esto, bueno eh, lo que se pidió la de Manal pero llegó la de Alejandro la de Javier Martínez, bárbaro, fenómeno según lo que dice eh, el Pogetigón, yo no le creo nada al Pogetigón, es igual que Macri no le creo absolutamente nada sigamos haciendo la tortilla Pastorini ¿qué más puede eh, a la tortilla? bueno, eh Ay. Y decimos que tenga lo que venga primero. ¿Qué que siga? Nazca y ¿eh? Nazca y Avenida y, y Rivadavia, la, Avenida Rio ¿Qué, ¿Qué tenemos de manal? Tenemos tenemos una una banda excepcional eh... ¿Qué pasa? El ¿Cómo micrófono. cómo se llamaba Y dale brú? con el ¿Y micrófono. No sé dónde querés que lo ponga. En la boca. en la boca ¿Vos no, te imaginás fue... lo que sería la cueva en los años 68? No, la verdad el... que... que vos te decís... Hoy quien toca, Manal, mañana, Los Gatos, pasado, Espineta. Qué locura, esa... No, esa, esa época tendríamos que haber estado. una pena no haberlo visto. Tendríamos que haber nacido un garage, 10, 15 años de... antes. No todos lo conocerían, ¿no? No, claro. como todos lo conocerían? ¿En, no todo lo... en esa no. época era una cosa Era ander. una minoría. Era, una era minoría. claro. Era una Y aparte, bastante perseguida. Y era un club de jazz, La Cueva, antes de que lo agarraran los rockeros. Había estado, no sé cuál, Duke Ellington, alguno del jazz, pero grosso, y había estado en La Cueva. Era un boliche, como lo que estamos acá. Rilla de Cacho era La Cueva, un poquito más grande, ¿eh? Muy interesante. Bueno, ¿qué tenemos más para uh, decir de Manal? Con todavía? Manal, que fue uno de sus primeros álbumes eh, de 1970, rompió el tabú de que no se podía hacer blue y rhythm Blues eh, de, en, por supuesto en castellano Muy bien. y bueno eh, muchas más cosas para decir yo me acuerdo a ver si ustedes se acuerdan le estás ahí no estoy, estoy, estoy el ahí sí. lo ponía Lolé era no sé por qué eran como las seis de la mañana si íbamos a la escuela era antes y le ponía y nosotros teníamos el cassette y poníamos jugo de tomate frío sí, y vamos caminando hacia la escuela ¿no? de noche seis y media de la mañana, escuchando Manal en un país gobernado por los militares, ¿no? Era muy, muy loco todo. ¿Lo escuchamos? Dale, jugo de tomate. Dale. Jugo de tomate frío, Ariel. Ya viene, ya viene. El problema con la exprimidora el problema el problema con el tomate que está muy caro y sí, bueno Uy, pero es el tomate, problema es el 13. 13 es el 13 algo tenía que pasar ¿lo tenemos a Ariel o no? ¿o no estamos? a Ariel me parece que lo tallo el pastorini con la tortilla yo voy a hacerle una foto a pastorini con la el con, con el complicado matamiento. Yo lo desafío a Pastorini. ¿A qué lo desafío. Si, no le? A ver. a ver. A ver, a ver si yo le llevo las cosas y hacemos... Juntos, ahí está, a ver, lo podemos hacer juntos. Hacemos un puchero de chacho, Pastorini. ¿Qué dice, Pastorini? ¿De puchero de chancho? ¿Cómo, se, cómo sería el puchero? No, la, no lo tengo, la verdad. ¿Por qué no traes el lechón y te dejas de pelotudear, narigón? mierda? ¿Te sobra para el puchero? No? ¡Dejáte de joder! ¡Estás bebiendo 11 lechones! ¡11, 11 lechones! ¡Te lo estoy mirando a los ojos! Te estoy mirando a los ojos. Háblale, háblale que le saco una foto. Escúchame. <risa> 11 lechones de acércate, acércate, acércate, acércate. sos una basura acércate, pero empiezan a, pagar, a correr ¿verdad? los intereses es un lechón cada 15 días se te va a encarecer mucho el asunto vas a tener a que comprar Vócrate la chanchera esa que está ahí bueno, a media cuadra del filón. bajó el precio del tomate se arregló la juguera, jugo de tomate frío vamos ahí vamos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 Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor verás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener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 Quieres ser un hombre importante Que se hable todo el día de vos O querés inmortalizarte Como héroe, asesino o semidios Jugos de tomate frío Jugos de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Manale. Jugo de tomate frío. ¿Algo más Pastorini para cerrar? ¿no? No, la verdad... Alejandro Medina estuvo con Papo, ¿no? En Papos 3, ¿en, ¿en cuál? No, pa Papo estuvo... fue, Papo fue guitarra, con ¿eh? ellos. ¿Qué? Que Papo ¿Qué? tocó con ellos, con Manal. Claro, Papo, Papo, en, en, el, en los primeros tiempos de, de Manal, de Manal eh, claro. fue primera guitarra. ¿Pero después ¿no? en Papos 3 no está Medina? Sí, han estado en todos lados, se llevaban bien y eran del mismo palo, o sea y la música que hacían era, era parecida, relativamente muy parecida. Mismo. La verdad que sí. sí Tanto Papo y, con Manal como Manal con Papo. Aparecieron este, Nito Mestre, Charlie García y compañía y, y dijo Papo, vos reíste, te, estos boluditos con esa flautita nos van a cagar la vida. no van a cagar la vida. Hay una, es, es Javier Martínez el que está en la grabación de Tanguito diciendo que... El, La balsa la compusiste en la perla de once, Exactamente. ¿no? O sea que es un prócer y está vivo, Javier Martínez. Sí, señor. Muy bien. Vamos a... ¿Cerramos con otro tema? ¿Escuchamos, no pide? Y cerramos. ¿No pide Ariel, te parece? ¿Lo escuchamos? Vamos. Yo oh. Yeah, Fue el segmento de Manal, Carlos Sí señor, un nuevo bloque musical Presentado por Marcelo Pastorella Una banda que nos marcó mucho bueno, Pastor, los temas también, Me gustó ¿eh? esa mirada que le diste De que era el segundo Siempre, pero ser segundo En varios campeonatos es bueno Lo que pasa es no, que sí, somos sí, taxistas Y no lo valoramos Por supuesto, yo lo considero que Uno de los más grandes Pero dentro de mis preferencias Por supuesto, está Spinetta y está Papo. Eh, pero bueno Venía cerquita Reconozco también a Muchísimo A muchísimo Day ¿Podemos adelantarle A la audiencia el próximo grupo el de la semana que viene no? Arréguelo Aunque no lo tenga preparado pues Sería ¿okay? bueno digo, claro. toda, toda la semana yo, dejar... le Mori, yo le pido a Mori Puede ser Mori por ¿Puede qué? ser el pedido? Sí aparte Moris Mori, Mori pedido, ¿eh? fue muy importante claro. Para nosotros Esta podemos, vez... ¿Podemos levantar pedido Hacer delivery? Sí Puede ser Mori, Mori Salvo que el delivery Marque Mori, otra Mori. cosa Perfecto ¿Qué dijiste? Mori también Sí, acá la mesa cierra con Mori Vamos fijate a Chacabuco gente. a ver qué dice ah, claro. Mori quiero yo no, si usted quiere, a mí me parece Listo. que, Listo. que Mori, Mori lo trajo Lollé ¿eh? Mori me sí, parece Uy, que no. lo trajo no sí, Lollé se Dile ríe el Pastorini le lee escucha a Super Trump. Escucha escuchá a Supertrump déjate bromar escuchá a Supertrump eh, eh, y, y, y, y no me terminó la palabra te enseñé a escuchar música te enseñé Cómo se Ay, Pastorini Te enseñé todo Después aprendiste con tu suegro Avanzate Mucho más que conmigo eh. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer puchero de chancho Usted no quiere, Pastorini Vamos bueno, a hacer puchero de no, yo, yo no, yo yo yo yo chancho Yo me animo a hacer cualquier cosa En, en lo puchero, que es a cocina A vos la chancho Y lo del puchero Que le chas Y Papá y batata, Lo que te quejá de él ¿Te vas Lo que a traer. Me de la cabeza de chancho Déjate de joder Y déjate no, la Pero no me vengás Bueno, vamos con Vamos a cerrar Ya cerramos. Dale, Maradona, Pelé, Messi. Ay, no le habilidad. Oh, qué genio. Lo el tema. No, vi, vi un videito que andan circulando que le tira un caño a una organizadora las organizadoras, a la baladora. Eso es una... magistral. Igual le costó, en la primera parte de ese video, le cuesta levantar la pelota a Diego. No, le cuesta levantar no, la, pierna, por eso, la, la, la pierna, porque es la falta bárbaro no, ¿no? La pelota en realidad es la no, otra, pero, hacerla rebotar al piso claro, que la papá. Claro, ¿viste? Pero después cuando le pasa a la señorita, cuando le pasa a la, la, no, la señorita, es no, la un caño. no se nunca que la pelota era grande. La pelota común, la pelota De, de la, claro, el puso... tema es A mí, más que lo que dijo Diego Que en el fondo por ahí podemos coincidir Lo que me molestó de esa parte Es que cuando Pelé le dice Vos lo conocés a Messi, ¿cómo Pelé no va a saber Que Diego fue el técnico De Argentina en el Mundial 2006, no, 2010 y ve si era jugador del de... y el capitán. Y el capitán, ¿cómo le va a preguntar bueno, eso? Bueno, pero puede ser, tiene 75 años también ya pele, viste, no no no es tan sencillo. Después a mí no no me ofende lo que lo que pueda decir Maradona. Yo creo que está Pero no esta, dijo nada malo. No, no dijo nada malo. Dijo que no tiene la personalidad personalidad como para ser líder. y yo creo que sí es un líder porque hay que convivir con, con ser el jugador más reconocido del mundo eh, y, y el más eh, admirado, digamos hoy es un, una carga muy importante pero esta generación de, de, de jugadores eh, han vivido, es distinta, es distinta y le podemos que se achacar un montón de cosas que no han tenido la suerte de, de, de ganar algo importante no, yo, yo no lo... Lo... bueno, la gente lo que hace es eso decir, no, son fracasados porque no, son gente que, que están más allá de bien y mal que tienen una fortuna incalculable que son en, en sus países donde estén jugando, no digo solo Messi no digo el Kun, digo el, el Pipita María. Eh, son todos súper eh, admirados en ya todo el mundo goleador máximo nunca hubo un jugador que hizo o sea, fíjate, fíjate, son hacen campaña que son increíbles o sea, pero también que estaba en, pero en en edamos, regreso, digo, entendamos también que son muchachos que tienen arriba de 30 años y que ha cambiado eh, O sea, la, los chicos han cambiado la, no la juventud tienen, ha Sí, pero hay chicos que tienen con estos tiempos otro tipo de personalidad, que por ahí son líderes en la cancha, no son tan fenomenales como Messi por ahí. Pero tienen otro tipo de personalidad. Uno no le puede achacar a una persona y, la personalidad porque esa personalidad es la de él, la que tiene, no la va a cambiar, no va a ser no otra. La religión no era la la y va a ser otra persona. No, eh, seguro. Pero por eso creo que el comentario pero, de Maradona primero no, no era para hacer daño porque no sabía que lo estaban escuchando. Segundo, este, me parece que es sano, casi hasta, hasta, hasta de un padre, viste el comentario de Maradona, porque dice es un gran pibe, una gran persona, le falta personalidad, pero no dijo nada malo. No. Si, no, si lo hubiera dicho públicamente, tampoco. Y algo que Messi tiene, sí tiene razón. A mí que lo que me gustaría es, saber que... si vos pensás que eso le puede afectar negativamente a Messi. No, que todo lo que Maradona es tan grande, es tan grande y mueve todo. Eh... Por supuesto que le, le puede caer mal, no, no va a cambiar en, ni en su forma de jugar, ni en su forma de manejarse, porque él es así. ¿Vos ¿Lo ha demostrado? ¿Cree que él, por ejemplo, en el Aparte mundial... No, no es serio, digamos que no es serio el Diego, ¿no? Todo lo que digo decir que no es serio, ha hecho cosas nah, peores y le han caído como loco. No tuvo esto mal es, esto eh. es una boludez no, no incomprensible, no, lamentablemente. Pero no, no es un pibe que no puede más. no. ver si no puede más. Estás hablando como vieja de una pelea. Dejate joder, Narigona, no hables al pedo. No hables al pedo. No, yo creo que está el que de ¿Eh? ¿Qué pero dijo esto, amigo, boludece, Diego dijo mil boludeces No sé qué tiene que ver no, es La esa, cantidad de se cosas se Que ha no, hecho Diego Mirá Le vamos a ver Por esta boludez cualquier Cualquiera puede opinar De esa forma Lo por... que te pregunto a vos Pastorini en el, Vos crees que en el Mundial En el 2010 Cuando Maradona le dice eh, Leo cinta de capitanes para vos Se la saca alguien A Mascherano Que no estaba de capitán En su momento Macherano, No era, no era capitán Messi era Maradona la capitán ¿eh? No le dice Vos tenés que estar Al frente de este equipo Tenés que llevarlo, tenés que ser el líder. Ese, yo pienso que esa Arenga la que le baja Maradona a Messi. Si se la baja es porque entiende que le falta eso. ¿Por qué lo que hizo Bilardo con él? Obvio, pero aparte es lo que ve que le falta a Messi para, para liderar, ese, liderar ese equipo. Y por ahí, no es que A ver, no es que él vaya a jugar a ver, mejor de esa manera. Va, vamos, a entender, si Messi pudiera, vamos a entender. Vamos a entender. Si ha tenido otro tipo de personalidad, Vamos el a entender, juego que tiene, sería no el equipo de otra manera. Fecho, eh, eh, a ver, mi si hubiera un compañero que no corría, y vi lo cagaba trompada en el vestuario. Por supuesto. Y Messi capaz que no, le dice, no, no, sí ¿qué pasa? Te entraron en un par de millones menos en la cuenta, hoy no sé qué le dice. No, no, no le dice Es otro no, personalidad. No, a ver, no lee, a ver, no lee, y después va pastorini. A ver, no Es así, no es así. escúchame de técnico Maradona no ganó nada, primero, como dice Chilaber, no ganó nada de técnico. Es más, se fue de todos lados. Perdóname, discúlpame. De técnico eh, eh, ah, no ¿qué habla? A, a vos te escuché. Dale. Ya escuché. Bueno, escúchame, Otamendi hoy es el mejor central que tiene la selección. Con Maradona jugaba de cuatro. ¿De Entonces, sí. De tres, bueno, cuatro escúchame, puede ser, puede ser que el tipo, sí, una personalidad, no sé si la personalidad, porque yo creo que Messi tiene personalidad, pasa que tiene un perfil bajo y totalmente distinto al que tiene él, ¿entendés? porque tiene otra cultura y se ha criado en otro ámbito. Estamos hablando Pero, de la cancha, no de la, de la vida, ¿eh? A ver, ahí volvió Pastorini que dio vuelta dio, dio al vuelta matamrito y te quiere contestar, a ver... Yo te digo una sola cosa, Natío, ¿no? entendé esto? Ha cambiado las generaciones. Los chicos o los más jóvenes viven de otra forma, no tienen las vivencias que tenemos nosotros, el que hemos tenido nosotros. Eh, ¿qué sé yo? yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros concentrábamos y lo que vos hacías es juntarte en una pieza a tomar mate, a charlar, a saber qué es lo que te pasa, qué es lo que no te pasa, qué esto, que el otro, jugábamos las cartas. Eh, o sea, había un montón de cosas que te hacían, en cierta forma, eh, estar en contacto directo con tus compañeros. Estos muchachos de ahora, estos muchachos de ahora, hoy tienen la Play, tienen una, un teléfono, tienen eh, la, ¿cómo es que se dice? La, la tablet, tiene, sí, la, tienen la un tecnología. montón de cosas, que lo que hacen es que lo, los encierran en sí mismos Y dejan de relacionarse con los demás. Entonces tienen otra forma de vida, otra forma Igual, de a ninguno de los dos, ni a Maradona, ni a Messi, no, no puede cuestionar no, Absolutamente total. nada. Absolutamente nada. Entrega total es en lo que entrega vamos a total. escuchar ahora, Pastorini. Muy bien. Muy bien. Esta <música> vez no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame Si es posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor la última estrofa del tema mandaste unos tonos buenísimos oh, llévame, si quieres, hay, hay un pedacito más y sigue sí. hazlo como quieras por maldad o por amor pero esta vez quiero entregarme a ti sí. en una forma total no con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Llévame, llévame, llévame, llévame, llévame, oh llévame, oh. Volvemos, esto lo que acabamos de escuchar es una joya porque no está en ningún disco, es una zapada Buenísimo. prácticamente de Spinetta cantando un bolero que no le pertenece, pero que el tipo lo, lo canta con su voz y transforma en otra cosa. ¿no? Maravilloso. Duda, ¿eh? muy bueno. Maravilloso Spinetta y bueno, ya le vamos a hacer su homenaje cuando corre ¿Qué dicen, Ale Que es muy bueno, muy bueno, la verdad que es muy bueno. Muy bueno los como los lechones que vos traes. Bueno, pero que bueno, hace la que viene la batalla, bueno, que no, que no se habrán dado cuenta, pero el programa terminó. Se nos fue rápido de las manos, menos sí mal que tenemos el sí matambrito. Fue. Y a pesar de todas las menciones que hizo Pastorini, el matambre sigue en la parrilla, la, la, la ¿cómo era la española, La parrilla Sigue por allá eh, y no pasó nada. No, se, se cortó un par de veces el teléfono, no o sé sea qué. ¿Algún, era... algún, ¿Algún cierre no lee? ¿Cómo lo vio el programa? El programa me gustó. Lo único que les voy a recordar, no hablamos de Ali, De Mohamed Ali, pero bueno. Quedó el tema de Ali buena vena. Quedó, quedó, quedó, quedó para ah, el programa. Para la... Bueno, pero vamos el jueves que viene. Lo hacemos Nosotros el jueves que habíamos viene. Habíamos hablado la semana. Sí, habíamos, por... no, no, lo no, no, hablamos en la semana. Lo hablamos la semana que Cacho había dado. preparado algo y está preparado tiempo. y todo. Pero lo dejamos para la semana que viene. No lee un fenómeno, es el contador de la, vale. de la empresa. El problema son los productores de este programa. Chao, <ríe> <ríe> bueno. nos vemos la próxima. Bueno, hasta el jueves bueno, que viene, programa 14, el borracho. Manda no el lechón y lo que forma conformar con un puchero. Chao. No, dale, vamos con el lechón, chao. ¿Pastorini? Bueno, es... Es el borracho el próximo. Salude nomás. Yo usaba la 14, ahí me gustó. ¡Uh, más. Oh, qué número, eh! Y la, y la sigo usando, vos, la madre. sigo usando. El día de Chicago, mirante bron, tenías la 14. Exactamente. No me acaba de decir de qué color. <risa> ¡Suare y hasta la próxima Hasta ¿eh? el jueves, Carlos. Chao, nos vemos en el... Cierre del Horto. Chao, chao. Chao. fascina la Argentina con la parrilla yo me puedo copar en esta zona lo tenemos a Maradona Se lleva muy bien ご視聴ありがとうございました。